Buenos días, Pablo, a vos y a todos los oyentes. Bien. Eh, Laura, eh, a ver, contanos. Eh, Pampetrol abrió la licitación para la construcción de un parque solar en Victorica. A ver, contanos de qué se trata esto. Efectivamente, eh, hace unos meses, eh, cuando llegué a Pampetrol, la idea fue, eh, y sigue siendo como parte del plan estratégico, empezar a generar energía eh, limpia en La Pampa y para La Pampa. Eh, en su momento, APE determinó tres puntos que eran críticos y que requerían de eh, mejor provisión de energía en la provincia. Uno de ellos era Victorica, eh, que era el punto, digamos, más crítico. Y nos abocamos a desarrollar el proyecto en Victorica. Van a ser eh, 7 megas, eso equivale a 7.000 kilowatts de potencia de la capacidad para generar eh, energía solar. Y para que te des una idea, son eh, eh, el abastecimiento durante las horas diurnas de eh, 4.500 hogares. Uh, eh, Entre 4.000 y 4.500, sí, es importante, pero está pensado no solo para resolver los problemas actuales de esa región, que estaba conectada débilmente a hacia la zona de Santa Rosa, o sea, hacia desde el este hacia el oeste, sino poderlo resolver a largo plazo, a largo plazo. Mm. Eh, se ubicó un terreno eh, que está sin uso, o sea, parte de un terreno que está sin uso del vivero, y ahí se eh, está hecha la ingeniería y estamos llamando a licitación para que eh, se construya ese parque que esperamos Eh, se construye en un plazo de no no más de un año, de modo de ya 2023 poder contar con el primer parque solar de importancia eh, en la provincia. Eh, eh, para que esto ocurra, Laura, eh, ustedes ya abrieron la licitación, ¿hay una empresa interesada en esto? No, no, lo que hicimos fue llamar a la ah. licitación, ya se colgaron los pliegos y ya, ya hasta la noche estuve contestando, me llamó poderosamente la atención porque no sé cómo, pero el, eh, el rumrum corre porque ya anoche había, había contestado 5 o 6 mails con preguntas al respecto de empresas interesadas. Ah, bien. Eh, o sea que no pero, se pero abrió... todo bien, No, no, no, se va a abrir el 26 del mes que viene, porque ah. nosotros, si bien desarrollamos un proyecto, la condición de ese proyecto y sobre el, y lo desarrollamos es que tenga una productividad, es que, que, ser, que se garantice una cantidad de energía generada. Bien. Ahora, la idea es que los oferentes puedan, a partir de las pautas que se les ha dado, eh, desarrollar su propio proyecto y poder comparar eh, proyectos precios yo reciente que, co reciente corté pero estabas diciendo que me eh, estuviste contestando mail de empresas o bueno empresarios interesados en, en participar de la licitación exactamente Pampeanos y eh, extra pampeanos. O sea que eh, mm. las posibilidades son muchas ellos eh, la responsabilidad del, del contratista es y eh, desarrollar la construcción de la obra, proveer los equipos y desarrollar la construcción de la obra, pero eh, va a quedar en manos de Pampetrol y la provincia la operación a partir del segundo año. Ah, eh, bien. Son no sé. obras, eh, está pensada con muy buena tecnología, es decir, con paneles que no sean fijos, que sigan la rotación solar, eh, e inclusive bifaciales bisfaciales, eh, que puedan producir a partir de eh, el reflejo de la cara que no está mirando hacia el norte. Ah, bien. Eh, Laura, me, me decías recién que eh, es una zona crítica, victórica, eh, que depende de, de la energía de que llega desde Santa Rosa, decías también. Sí, bueno, eh, en general eh, tenemos en, en la provincia Eh, una red de 132 que transcurre desde Macachín hasta realico uh -huh. y a partir de eh, digamos determinados puntos Santa Rosa mayer eh, pico y realico se distribuye el resto al resto de la provincia es decir que es como una espina de pescado un poco en diagonal con muchas uh -huh. patas en esas patas en, en las eh, eh, en el fin de esas patas, suele naturalmente, porque hay pérdidas naturales de tensión, haber problemas de tensión. Y lo ah. que estamos resolviendo en Victorica es precisamente eso. Bien. Al ponerle eh, generación en una de las espinas, digamos, del pescado, de y no sobre sobre las líneas centrales, lo que estamos resolviendo son esos problemas. Bien. Eh, ¿La idea de Pampetrol a futuro es eh, armar más parques solares de este tipo? ¿Está proyectado eh, eso? Eh, la idea de Pamp Este es el primer eh, parque fotovoltaico, la idea de Pampetrol es acompañar el plan estratégico. Mm. Eh, sí tenemos en cartera eh, y en análisis eh, otra genera eh, generación en otros puntos mm. eh, y estamos viendo precisamente de atacar digamos, de lo más necesario, a, eh, pero siempre con esta idea de, uno, transición energética, eh, eh, calidad de servicio y precio. O sea, a nosotros nos interesa que los pampeanos, en, en la medida que uno resuelve problemas y, y con, puede resolverlos conociendo el precio, eh, lo que hace es en el largo plazo limitar la volatilidad y, y los precios de la energía que, bueno, últimamente, y bueno, como todos saben, sí. son un, un, un problema nacional, pero también global. Claro, sí, sobre todo a partir de la guerra que estalló este año en Rusia eh, y Ucrania. Sí, sí. sí mm. efectivamente, y que eh, parece que no se va a resolver tan rápido, con lo cual mm. eso tiene efectos, y bueno, la Argentina, y concretamente el sector eléctrico, depende del gas natural todavía importado en, un, en una pequeña proporción pero importado con altos precios y de gasoil nosotros mm. para evitar precisamente esa situación lo que estamos eh, y, y las futuras bienhideras bien que se pueden plantear es vamos a renovables, conocemos los precios eh, el esfuerzo igual hay que hacerlo porque si uno no coloca generación coloca una línea para resolverlo y sigue dependiendo del sistema del sistema digamos de provisión centralizada Bien. Eh, Laura, eh, no sé si te entendí mal al, al inicio, pero ¿es un área nueva, l, l, l, l, l, gerenta de, ¿De nuevos negocios de Pan nego... Sí, ah. correcto. Es un área nueva y tiene eh, como objetivo, a partir de una ley que se, eh, que es la Ley de, de, de Desarrollo y Transición Energética, que se aprobó en 2020, Eh, está previsto que quienes invierten en la provincia a, eh, asociados con PAN o sea, PAN de alguna manera eh, la nave o, o quien articula esa transición energética en términos de provisión de energía, hasta el punto que inclusive eh, eh, esa ley prevé que parte de las regalías hidrocarburíferas se destinen a fondos para la transición energética, para ser soluciones limpias de abastecimiento. Bien. Bien, Laura, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias por estos minutos con la radio. No, quedo a disposición eh, para todas las dudas a fin de agosto vamos a tener ya eh, apertura de sobres y la idea es octubre arrancamos eh, y dependiendo de, bueno, de cómo vendrán las provisiones desde el exterior, porque parte de esto es del exterior, uh -huh. eh, es tecnología que viene de afuera, eh, esperamos que para esta época del año que viene con, tengamos ya el parque eh, produciendo. Bueno, eh, Laura, gracias, que tengas buen día. Igualmente, Bien. un gusto.